Señales del fin del mundo. Cuando el infierno llega al cielo. Bueno, pues eso ha pasado ya. En la Antártida, récord de temperatura. Señales en del fin del mundo esta noche, no con Javier Sevillano, que lo tenemos, eh, pues, machuchito, ¿no, Jav Silvia? Sí, soy la sevillana yo, sí, hoy, sí, esta sí. noche soy la sevillana, sí. he venido de nuevas, he venido bueno. marcándome una sevillana, porque oye, es que estoy yo, de verdad, muy afectada, ¿eh? esto de la Antártida, es que no puede ser, es que estamos ya en las últimas, no de Filipinas, pero más o menos, es que es una señal de estas que dices, que no, que no llegamos, que no, as, no vamos a ir a más, pues sí, Hemos ido a más, hemos ido a más. Se ha batido el récord, el récord de temperatura. Y lo, lo ha constatado la base argentina, la Esperanza, en la Antártida, porque dicen que es la medición que se hace de la Antártida más cercana a Sudamérica. En 2015 teníamos el récord, era 17,5 grados centígrados. ¿Qué es lo que hemos llegado ahora? Pues ahora hemos llegado a 18,3 grados centígrados. Ha sido el jueves 6 de febrero. Así que la cosa está, pero que muy malita. Dicen que en todo este tiempo, que más o menos en los últimos 50 años, se ha aumentado 3 grados. Y esto pues, es una señal clarísima pues, eh, de lo que algunos intentan odviar o mirar para otro lado, que es el cambio climático, y, y bueno, pues la verdad es que se lleva midiendo regularmente esto desde 1961. Bueno, pero mmm, se manipula la información, no es tanto calor, en la Antártida hay hielo, pero es que el hielo es muy caliente. Lo, claro, lo tocas y quema Vamos, ve que como sigamos así Va a ser la nueva Avenidor sí, sí, sí, <risa> Vamos claro. a ir allí como destino turístico Y a decir, a ver, ¿dónde, ¿dónde te quieres ir? Pues no sé, venidor, la Antártida Me voy allí Porque yo me imagino Los pobres animales el, el hábitat ahora tan cambiante O sea, tienen que estar pasándolo horriblemente mal Porque a ver, ¿cómo sobreviven ahí? Hombre Con esas circunstancias No lo sé O sea, es que es, es sí, alucinante sí. para más INRI pues resulta que tenemos ahora que el, el iceberg más grande del mundo está a la deriva también en esa zona le llaman el gigante A68 dicen que es un coloso que se liberó en 2017 de esta misma zona de la Antártida que se desgajó eso es sí. que se está desplazando hacia el norte y que está a punto de entrar en el océano abierto Yes. <laughs> que en su momento cuando se desgajó, como tú dices, o quebró, o dijo, me soy independiente, ya quiero vivir mi vida, ya no quiero estar aquí pega todo el día en la península Antártica, yo me voy. Bueno, pues medía 6.000 kilómetros cuadrados, nada más y nada menos. Y ahora, poquito a poco, pues está perdiendo, claro. eso es, está perdiendo volumen. Y bueno, pues sobre todo en los dos años y medio últimos que hemos estado eh, observando, pues es cuando se está viendo que está que está perdiendo más. Y el miedo que tienen es eso, que, que lo tiene un poco descontrolado y sobre todo cuando llegue a este océano abierto, pues que, que dice que hay aguas más turbulentas y que se puede, no saber muy bien eh, qué evolución pueda llegar a tener. Así que tendremos que estar muy, muy pendiente. Un iceberg indepe, si es que esto está fatal, ¿eh? Claro, los, los <risa> catalanes como <risa> Han no, lo ahí. descubran van a ir a poner ahí <risa> la <risa> bandera y van a decir, ¿ves? Mira, nosotros lo mismo, claro. vamos a ir a, a reclamar y vamos a a hacer un estatuto un nuevo <ríe> del iceberg, a 68, y así no hay no hay ningún problema. La república como Ikea, ¿no? La república claro, independiente de mi casa. exacto, exacto, con el felpudo pues de la puerta. Así que ya veremos. Y luego dicen que, que pues eso, que en la temporada de verano, que vuelve otra vez a incrementarse más las temperaturas. Que en el Polo Sur, ahora es el verano. Normalmente en el hemisferio norte tenemos unos... Eh, bueno, pues ahora mismo tenemos el invierno, uh -huh. pero tienen todo lo contrario en claro. el hemisferio sur. Claro, claro, claro, Ahora es el momento de más calor. Eso es nuestro agosto. Eso es. que Por eso en Argentina, pues ahora es, es veranito y entonces, pues nada, eh, es lo que suele hacer la gente cuando tiene posibilidades de ir cambiando. En verano se van a esquiar a la zona... Y cuando es eh, aquí invierno, pues eh, te vas allí al veranito, pero vamos. Ahora nos explicamos porque en China los pone calientes. Eh, vale. <risa> <Sí>. <risa> pero nada, que estaremos muy pendientes de esto, porque eh, en la semana pasada yo estaba hablando del iceberg, que le llamaban el apocalipsis. Sí. ¿eh? Ahora este, que es el A68, eh, con 18 y pico en la tardía No sé, la cosa está, de verdad... Está y que arde, está que arde, ¿eh? Una, en vez de un iceberg parece una autopista con ese nombre, no La A68. Cosa... Exactamente, exactamente. Bueno, pues van a poner un peaje, como si <risa> <Sí>. <risa> y le sacan rendimiento también. Insistimos, 18,3 grados, estamos hablando del Polo Sur. Ay, eh, ayer, anteayer, el pasado jueves, 18,3 grados. Eh, Estos sí son de palabras de muy mm. serias, porque sí que es una temperatura excesiva, excesiva, desde luego. Los pingüinos están en bañador ahí, también sí, sí. allá. <risa> <Está> <risa> Se van a tirar de cabeza. No, no, pero lo, no, hacemos broma, pero la verdad eh, es claro. que es muy grave, es muy grave y hay que estar muy pendientes de la evolución. Y ya hemos dicho... En los últimos 50 años ha aumentado 3 grados y 18,3 ya es mucha, mucha temperatura. Y 3 grados de aumento de temperatura en el pueblo sur significa 3 grados prácticamente en el mundo entero. El cambio climático no es una cosa que vaya a pasar, es una cosa que ya está pasando y parece que no se toman no, y so medidas. Y sobre todo el aumento de los océanos también, porque al final todo repercute. Señales en Delfín del Mundo, esta noche con Silvia sola Silvia, gracias. Nada, mañana más.